Mami, quiebra la cintura y tra. Tra. Tra. Tra. Mami, quiebra la cintura y tra. Tra. Tra. Tra. Mami, quiebra la cintura y tra. Y que ahora la cintura y... マミキュラーラシンドライブラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ Mami, que hora la cintura y fra... Y que a r a la cintura y